Dios quiere que usted disfrute su vida ahora. Tiene que tomar el paso y decidir estar contento hoy. No se tiene que esperar a que todo esté perfectamente bien en su familia o negocio, o que todos sus problemas hayan sido resueltos. Ni se tiene que esperar para estar contento hasta bajar de peso, librarse de aquel hábito dañino o cumplir con todas sus metas. No. Dios quiere que esté contento, ahora mismo, donde quiera que esté. La alegría es una decisión. Al despertar por la mañana, usted decide si estará contento y disfrutará del día o si estará triste y se la pasará con una mala actitud. Es su decisión. Si comete el error de permitir que sus circunstancias dicten su felicidad, entonces corre el riesgo de perderse de la vida abundante que Dios tiene para usted. Puede estar pasando por un momento difícil o puede tener obstáculos grandes en su camino, lo cual son buenas razones para estar infeliz o triste. Pero estando triste no cambiará ni mejorará nada. Una actitud negativa y áspera tampoco mejorará nada. Mejor decida estar contento y disfrute su vida. Al hacer eso, se sentirá mejor y su fe causará que Dios llegue y haga milagros en su vida. Dios sabe que tenemos dificultades, luchas, retos, pero nunca fue su intención que viviéramos en una montaña rusa, un día arriba y el otro abajo. Dios quiere que vivamos consistentemente y que disfrutemos de cada día de nuestra vida. Para hacer eso, tiene que dejar de preocuparse por el futuro y dejar de preguntarse cómo saldrá todo. Viva un día a la vez. Mejor aún, haga que este momento cuente. Aunque es bueno tener un punto de vista panorámico, establecer metas, fijar presupuestos y hacer planes, no es bueno vivir siempre en el futuro porque nunca disfrutará realmente del presente como Dios quiere que lo haga. Cuando nos fijamos demasiado en el futuro, muchas veces terminamos frustrados porque no sabemos lo que viene por delante, y esta incertidumbre aumenta nuestro nivel de estrés y crea un sentimiento de inseguridad en nosotros. Pero debemos entender que Dios nos da la gracia para vivir el día de hoy y no nos da la gracia necesaria para mañana. Al llegar a mañana tendremos la fuerza que necesitaremos. Dios nos dará lo que nos hace falta, pero si nos preocupamos del mañana ahora, lo más seguro es que nos veremos frustrados y desanimados. Tiene que aprender a vivir un día a la vez. Usando su voluntad, escoja comenzar a disfrutar de su vida ahora mismo porque la vida es demasiado corta como para no disfrutar cada día. Aprenda a disfrutar de su familia, sus amigos, su salud, su trabajo. Disfrute toda su vida. La alegría es una decisión que se toma, no es una emoción que se siente. Claro que todos hemos pasado por momentos en la vida cuando algo malo nos ha sucedido, o cuando algo no sale como habíamos esperado, pero allí es cuando tenemos que tomar la decisión, De ser felices a pesar de nuestras circunstancias. Muchas personas viven en un estado constante de confusión. Siempre están molestos, siempre están frustrados, siempre tienen algún reto importante que no les permite ser felices. No pueden dormir en la noche porque están demasiado preocupados, no les gusta a las personas con las que trabajan, se molestan por cualquier cosa insignificante Cuando están en un embotallamiento o cuando algo no se hace como ellos quieren, se les amarga el día y se enojan. Aprender a vivir una vida de paz es extremadamente importante. Y para hacer eso, tenemos que ser flexibles y estar dispuestos a hacer ajustes o cambios. Cuando nos sucede algo que normalmente nos enojaría, tenemos que ser firmes en nuestra decisión de no permitir que eso robe nuestra paz. ...que gobernaremos sobre nuestras emociones... ...y no nos permitiremos estar frustrados o molestos. Tenemos que tomar la decisión... ...de ser felices. En muchas ocasiones... ...no son las cosas importantes o grandes las que nos molestan... ...sino que son las pequeñeces las que nos frustran. Y si no aprendemos a tratar con las cosas pequeñas... ...terminarán siendo cosas grandes. Digamos que usted salió de su oficina después de un largo día... Se sube al coche y conduce rumbo a su casa, pero al llegar y tratar de estacionarse, ve que sus hijos han dejado sus juguetes en la cochera, por lo que tiene que pararse, bajar del auto y quitar los juguetes. Está cansado, hace calor y comienza a sudar moviendo tanto juguete. Es una oportunidad obvia para estar molesto y frustrado, pero debe reconocer lo que está sucediendo. El enemigo está tratando de robar su paz y arruinar el tiempo con su familia por su irritación, por algo que es relativamente pequeño en comparación a todo lo demás. Tiene que tomar la decisión que no permitirá que ese asunto se haga más grande. No se dé permiso de molestarse. Usted dirá, bueno, pero no puedo hacer eso porque soy una persona muy emocional y me molesto fácilmente. No, usted puede hacer lo que quiera hacer, Dios dijo que Él nunca nos daría algo demasiado difícil para nosotros. Y si su deseo es suficientemente grande, usted sí se puede quedar calmado y tranquilo, sin importar lo que venga contra usted en la vida. Dios nos da su paz en nuestro corazón, pero ¿nos toca a nosotros usar esa paz? Tenemos que aprender a usar la paz sobrenatural de Dios, especialmente en los momentos de presión. Tiene que escoger mantenerse alegre. Un día, Victoria se llevó mi coche para que me lo lavaran. Tengo un Lexur de 1995 que antes le pertenecía a mi padre, dice Joel. Y aunque el coche ya esté envejeciendo, casi ni un rayón tiene, por lo que no aparenta su edad. Pues ese día, Victoria lo pasó por un lavado automático que acostumbramos usar uno que tiene supuestamente cepillos muy suaves que casi ni deben tocar la pintura del auto. Lamentablemente, algo estaba fuera de alineación en la máquina, porque no solo removió el polvo de mi coche, sino que también me dejó una raspadura desde la defensa delantera hasta el parabrisas de la parte posterior del coche. Cuando llegó, Victoria se detuvo en la cochera para ver el daño. Estoy convencido de que estaba pidiendo un milagro. Nuestro hijo Jonathan salió y cuando vio lo sucedido, corrió a mi oficina para darme la noticia. Era un sábado por la tarde y había estado estudiando y orando, preparando mi corazón y mente para predicar en tres reuniones ese fin de semana. Mi intención era mantenerme en un ambiente pacífico, calmado y quieto, pero llegó Jonathan gritando, ¡Papi, papi! ¡No vas a creer lo que sucedió! Mi mamá arruinó por completo tu auto le dije, Jonathan, gracias por ser tan diplomático. Por supuesto que estaba bromeando, pero sabía que iba a tener que tomar una decisión. ¿Me iba a enojar y permitir que este accidente robara mi paz y gozo? ¿Permitiría que esta circunstancia echara a perder todo mi fin de semana? ¿O controlaría mis emociones para no agitarme o molestarme? ¿Podría mantenerme en paz sabiendo que Dios todavía estaba en control? Salí a la cochera y cuando vi el auto, tengo que reconocer que la raspadura era muy grande, pero tomé la decisión de no molestarme. Iba a mantener mi gozo. Cuando nos suceden las cosas negativas, nada cambiará sin importar cuánto griterío y escándalo hagamos. Yo sabía que no importaría qué tan triste estuviera por ese coche o cuánto me molestara con la gente del lavado automático. Eso no haría que la raspadura desapareciera. Decidí, por lo tanto, que sería mejor guardar mi paz. Más valía quedarme feliz. La Biblia dice que somos como vapor o neblina, que estamos aquí un momento y luego desapareceremos. La vida pasa volando, así que no malgaste otro momento de su valioso tiempo estando enojado, descontento o preocupado. El salmista dijo... Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjese que el salmista dijo, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjese que no dijo que mañana estaría alegre, ni tampoco dijo que la semana entrante, cuando no tuviera tantos problemas, entonces se gozaría. No, él dijo, Este es el día. Este es el día que Dios quiere que esté contento y feliz. Ya puedo oír que dicen, estoy esperando que Dios cambie mi situación. Eso puede sonar muy bien, pero la verdad es que Dios lo está esperando a usted. Y si cambia su actitud y comienza a disfrutar el punto en donde está, en este momento, Dios llegará y comenzará a hacer una obra en su vida. Si siempre está esperando que algún acontecimiento le haga feliz, se pasará toda su vida esperando pues siempre habrá algo que no está del todo bien en su vida. Siempre tendrá alguna razón para no estar contento. He escuchado decir, «En cuanto me case, entonces yo sé que seré feliz». Pero, amigo, si no está contento antes de casarse, definitivamente no lo estará después de hacerlo. Algunas mujeres me han dicho, «Joel, si oras porque encuentre un hombre, yo sé que sería feliz». En unos cuantos meses regresan diciendo «Joel, si horas para poder deshacerme de este hombre, sé que sería feliz». Su pareja no es el problema, en realidad. Ninguna persona puede hacerle feliz porque usted tiene que aprender a ser feliz en su interior. Cierto que usted posiblemente tenga algunos problemas. Las cosas en su vida pueden no estar perfectas. Posiblemente desea ser más guapo o más hermosa. Más talentoso o con más dones. Puede desear haber nacido con más factores a su favor, pero usted no puede permitir que aquellas cosas superficiales le roben el gozo. Tiene que decir, «Dios, yo sé que tú me hiciste así a propósito. Este es tu plan y tú me has dado lo que tengo en mis manos para trabajar con eso. No me quejaré ni tendré una actitud negativa. No viviré mi vida deseando que todo hubiera sido diferente» deseando ser alguien más padre voy a tomar lo que tú me has dado y haré lo mejor que pueda con ello estaré contento con la persona que tú me hiciste y disfrutaré de mi vida a pesar de mis faltas no desperdicie lo que dios ya le ha dado tenga una actitud de agradecimiento vea lo mejor en cada persona y situación y aprenda a ser feliz en el lugar en que se encuentre Aquí está la clave. Florezca donde ha sido plantado. Puede ser que no se encuentre en el lugar en el que desearía estar hoy. Quizá no tenga el matrimonio perfecto o no tenga el trabajo perfecto. La vida posiblemente no salió exactamente como usted había esperado. Pero tiene que tomar la decisión que le pondrá la mejor cara posible a la situación. Aprenda a ser feliz a pesar de sus circunstancias. Un día iba caminando en el bosque cuando llegué a un campo grande donde habían crecido unas hierbas muy feas. Y donde quiera que girara la cabeza, allí estaban, cafés y secas. Sin embargo, al seguir caminando por la vereda, logré ver una hermosa flor entre toda la hierba. Era de un color brillante y vivo. Y era asombroso que hubiera crecido justo en medio de toda aquella hierba tan fea. Pensé que exactamente así... Es como Dios quiere que nosotros florezcamos en el lugar que hemos sido plantados. Es posible que usted trabaje o viva alrededor de un montón de hierbas, pero que eso no le detenga para florecer. Reconozca que su ambiente no es lo que impide su felicidad. Algunas personas viven queriendo remover todas las hierbas y pierden mucho de lo que es su vida. No se preocupe por las cosas que no puede cambiar. Usted no puede cambiar el fluir del tráfico en la mañana, no puede componer a todos en el trabajo, ni puede hacer que los miembros de su familia sirvan a Dios, pero no debería permitir que eso le haga infeliz. De todos modos, florezca, y fíjese en las cosas que sí puede cambiar. Puede cambiar su propia actitud y escoger estar feliz justo donde se encuentre. Mantenga una buena actitud y siga floreciendo en donde esté. Si toma la decisión de ser fiel y estar contento, en el momento indicado Dios cambiará las circunstancias, le removerá de en medio de esas hierbas y le colocará en un mejor lugar. Pero si no florece donde está, no logrará progresar. Dios nos ha plantado en un lugar específico para que demos mucho fruto, y no es tan importante el lugar en el que estemos. Lo que sí importa es, ¿estamos dando buen fruto? ¿Está brillando nuestra luz? ¿Somos buenos ejemplos? ¿Pueden ver las personas el gozo del Señor irradiando en nuestra vida? Si sigue floreciendo en el lugar en el que está, en el tiempo de Dios, Él le trasplantará y le pondrá en una tierra nueva donde podrá dar aún más fruto. Pero si no está contento donde está ahora, nunca llegará donde desea estar. Algunas personas están convencidas que la vida es simplemente una serie de problemas que se tienen que resolver. Entre más pronto logren salir de este problema, más pronto estarán felices. Pero la verdad de todo esto es que después de pasar con éxito este problema, habrá otro nuevo que enfrentar. Y al haber superado ese obstáculo, habrá alguna otra cosa para superar, pues siempre hay otra montaña que escalar. Por eso es tan importante disfrutar el viaje, no solo el destino final. Nunca llegaremos en este mundo a un lugar donde todo esté perfecto y ya no tengamos retos. Por muy admirable que sea el fijarse metas y lograr alcanzarlas, no debe involucrarse tanto en alcanzar esas metas que cometa el error de no disfrutar el punto donde se encuentra en este momento. Me ha tocado oír decir a algunos padres, «Bueno, en cuanto salgan de pañales mis hijos, estaré alegre». Después de algunos años dicen En cuanto entren a la escuela, tendré algo de tiempo libre. Entonces sí estaré alegre. Pasan unos años más y comentan. Cuando se casen los hijos, la cosa se calmará. Y entonces podré disfrutar de mi vida. Mientras tanto, la vida les pasa por alto. Nada más que reciba este ascenso, cuando cierre este trato de negocios, cuando me jubile, no. Usted necesita aprender a disfrutar de su vida ahora cada día, cada parte de la jornada de la vida. No espere que todo esté tranquilo, que sus problemas estén resueltos, que su pareja cambie, que el negocio crezca o que la deuda sea liquidada para poder disfrutar de su vida. Tampoco busque que los grandes acontecimientos sean la fuente de su alegría, porque aunque causen gozo por un tiempo, después se desvanece y usted se queda como un adicto que busca la droga ya que necesitará y buscará alguna otra cosa que le produzca gozo. ¿Por qué no ser feliz ahora mismo? No permita que pasen muchos años para darse cuenta luego, demasiado tarde, que algún evento o logro, y aún una serie de ellos, no le producen un gozo duradero. Valore el día de hoy. Disfrute de la jornada de la vida. Estos son los mejores días. Y esperamos que dentro de 20 años usted podrá mirar atrás y decir Fue una de las mejores épocas de mi vida. Puede estar diciendo Pero, es que tengo tantos problemas. ¿Cómo puedo disfrutar de la vida? Necesita darse cuenta de que cada persona tiene problemas. Usted no es único en ese aspecto. Todos pasamos por tiempos que no entendemos. Y aunque usted piensa que sus problemas son enormes, trágicos o devastadores. Alguien, y posiblemente muchas personas, vive una situación mucho peor a la suya. Si compara su vida a la de otras personas, la suya tal vez parece un lecho de rosas. Nunca devalúe lo que Dios ha hecho por usted porque, aunque tenga algunos obstáculos hoy, algunas personas darían todo por tener su vida. Los que vivimos en los Estados Unidos deberíamos estar agradecidos por todo lo que tenemos y deberíamos dejar de mirar solo lo que está mal y agradecerle a Dios por lo que está bien. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento estando encarcelado y en muchas ocasiones en celdas como del tamaño de un pequeño cuarto de baño. Algunos historiadores y comentaristas bíblicos ¿Creen que el sistema de aguas negras corría por en medio de una de las cárceles donde se encontró Pablo por un tiempo? Algunos comentaristas dicen que es posible que él escribiera algunos de los grandes y maravillosos pasajes del Nuevo Testamento parado en aguas negras que en ocasiones le hubieran subido hasta la cintura. Sin embargo, Pablo escribió palabras tan llenas de fe como «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece» y más a dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en cristo Jesús. y regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos note que debemos regocijarnos y estar contentos siempre en todo momento en su tiempo de dificultad cuando las cosas no van como usted quisiera en lugar de atufarse y sentir autocompasión Tome la decisión de regocijarse en el Señor. Escoja estar feliz. Escoja mantenerse lleno de gozo. Cuando se regocija en medio de sus dificultades, está hiriendo al enemigo porque no sabe qué hacer con personas que siguen alabando a Dios a pesar de sus circunstancias. Nuestra actitud debería ser «No me importa lo que venga contra mí. Yo me mantendré lleno del gozo del Señor». He decidido vivir mi vida y ser feliz, y disfrutaré de mi vida al máximo. Necesitamos entender que el enemigo no quiere robar sus sueños, su salud o sus finanzas. Tampoco quiere a su familia. Lo que quiere principalmente es su gozo. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es su fortaleza. Y su enemigo sabe que si puede engañarle y convencerle de vivir siempre deprimido y triste... Usted no tendrá la fuerza necesaria, ni física, ni emocional, ni espiritual, para sobrellevar sus ataques. Usted será vulnerable y débil. Es un hecho científico que se vive con una actitud negativa, siempre sintiendo mucho estrés, preocupado y lleno de temor. Su sistema inmunológico se debilitará y quedará más susceptible a las enfermedades y los padecimientos. Los científicos han descubierto que cada persona desarrolla algunas células cancerígenas en su cuerpo cada semana, pero en el tremendo sistema inmunológico que Dios nos ha dado tenemos células que llamamos células erradicadoras. Estas células tienen un diseño creado especialmente para atacar y destruir células anormales. Hay estudios que nos muestran que el temor, la preocupación, la ansiedad, el estrés y otras emociones negativas debilitan literalmente el esas células erradicadoras. En otras palabras, si usted pasa su vida estando siempre estresado, debilitará su sistema inmunológico y será más susceptible a enfermedades y padecimientos. Sin embargo, las personas que viven contentas, con una actitud y manera positiva de ver las cosas, las que se ríen con regularidad, desarrollan más de estas supercélulas que la persona normal. Imagínese, cuando está lleno de gozo, Su sistema inmunológico funciona a su mayor potencia, justo como Dios lo diseñó. La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, y esa escritura es confirmada cada día por la ciencia moderna. Uno de los hábitos más saludables que puede fomentar es el de aprender a sonreír más seguido. Cuando sonreímos, le mandamos un mensaje al cuerpo entero que marca el paso para toda nuestra vida. Estudios científicos nos dicen que, al sonreír, ciertos químicos se producen en todo nuestro cuerpo y afectan todo nuestro sistema, relajándonos y ayudándonos a mantenernos saludables. Ya sea que tenga un motivo para sonreír o no, haga la decisión, que usted sonreirá de todos modos. Un día me encontraba en la entrada principal de Lakewood Church y llegó a mí un niño con una expresión seria en su cara me miró de arriba para abajo y dijo, «Quiero saber algo de ti». «Está bien», le respondí. «¿Qué quieres saber?». Sin titubear, el niño replicó, «Quiero saber por qué sonríes tanto». Lo dijo con tanta severidad que me dio la impresión de que estaba mal que yo sonriera tanto. Sin embargo, le contesté, «Bueno, sonrío porque soy una persona alegre». «¿Tú sonríes muy a menudo?». El pequeño lo pensó y dijo: "Mmm, solo cuando como helado". Muchos adultos son como este niño y solo sonríen cuando la vida es dulce y cremosa. Pero si pudieran alegrarse un poco, Dios podría hacer un milagro en su vida. Aprenda a reír y deje de estar tan estresado y amargado. Una actitud relajada no solo alargará su vida, sino que además la hará mucho más agradable. Con eso tenemos para dejar de quejarnos y comenzar a regocijarnos. Entre más le agradece a Dios por lo que tiene, más le dará lo que aún no tiene. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Se da cuenta que Pablo tuvo que aprender a estar contento, así como también aprendió cómo mantenerse lleno de gozo, pues estas no son reacciones normales ni automáticas. Pablo tuvo que tomar la decisión que resultó en tener contentamiento. Ahora, tener contentamiento no es tener una actitud fatalista, aceptando los problemas y pruebas de la vida. Ni quiere decir que debe vivir su vida sin dirección, motivación ni disciplina. Tampoco quiere decir que debe vivir sin impulso o deseo, que las cosas cambien para bien. No. Tener contentamiento quiere decir que no se frustrará cuando las cosas no salgan como a usted le gustaría, porque confía en Dios. No permita que las circunstancias le roben el gozo y no le permitan estar alegre porque usted puede decidir que estará feliz y contento, sin importar lo que llegue a su vida. Puede decidir que las cosas pequeñas no le ganarán. Si siempre está descontento, algo está mal. Si cada mañana se levanta y teme ir al trabajo, teme conducir entre la congestión del tráfico, teme tratar con el jefe, teme hacer lo que hace todo el día y teme regresar a casa, o necesita cambiar su actitud o necesita cambiar su trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, Dios no cambiará sus circunstancias hasta que usted no cambie, y si no aprende a estar contento en donde está, nunca llegará al lugar donde desea estar. Tal vez no tenga todo el dinero que quisiera tener el día de hoy, puede estar batallando, pero mientras se siga quejando todo el tiempo de qué mal le va en la vida, y como nunca sale adelante, su mala actitud le mantendrá exactamente en donde está ahora. Es posible que no tenga todo lo que quisiera tener, o no sea todo lo que quisiera ser pero necesita aprender a estar contento a pesar de sus circunstancias. Tiene que confiar que Dios está trabajando en su vida. La Biblia nos enseña que Dios nos cambia poco a poco. No se moleste ni esté descontento. Sepa que Dios está en control. La Biblia dice que, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre. Si Dios está ordenando sus pasos, eso quiere decir que usted está precisamente en donde Dios lo quiere. Ay, eso no puede ser cierto, dirá usted. Tengo demasiados problemas y estoy demasiado incómodo en este lugar. Este no puede ser el plan de Dios para mí. Dios lo tiene allí con un propósito. Quizá no lo entienda, pero Él puede estar haciendo una obra en usted. Quizá quiera enseñarle, empujarle, estirarle ver cómo responderá en esa dificultad, o puede haberle puesto en esa situación para que usted sea parte de la obra que él está haciendo en la vida de otra persona. También es probable que Dios le está usando para ser una influencia en la vida de otras personas, pero cualquiera que sea la razón, más vale que usted decida estar contento sabiendo que Dios está dirigiendo sus pasos y que le tiene allí por una razón. Es interesante que creamos que Dios nos está guiando siempre y cuando estemos recibiendo lo que queremos y estemos viviendo en la cima de la montaña, sin recibir ningún golpe o adversidad que existe en el valle, pero debemos entender que el Señor está dirigiendo nuestros pasos aun cuando las cosas no salen a nuestro favor. Es posible que esté viviendo una situación estresante con una pareja o un hijo que son personas difíciles. O quizá a causa de la política en la oficina, no le están dando un trato justo. O tiene que tener dos trabajos para suplir las necesidades de su familia. Puede estar pensando que esto no parece estar bien y que no lo entiende. La Escritura dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Amigo, nunca entenderá por completo todo lo que le pase en la vida o por qué vienen ciertas cosas en contra de usted. Necesita aprender a confiar en Dios de todos modos y a tener una buena actitud sabiendo que Dios está en control. En los 90, dos hombres que habían jugado baloncesto en la universidad. Los dos con 27 años de edad. Los dos medían casi dos metros de altura. Iban rumbo a Kenia para trabajar en un proyecto misionero Era su primer viaje trasatlántico y estaban sumamente emocionados. Habían orado durante meses, pidiendo que Dios usara sus vidas y que su viaje fuera sin ningún contratiempo. Al llegar a Londres, el avión estaba por aterrizar, pero había mal tiempo, así que pasaron varias horas sobrevolando el aeropuerto de Heathrow. Cuando finalmente aterrizaron, su vuelo a Kenia ya se había ido. ¿Y cuál fue su sorpresa? y del gusto al darse cuenta que no salía otro vuelo, sino hasta ocho o nueve horas más tarde. Se molestaron y dijeron, «¡Dios! No entiendo esto, pues pasamos todo este tiempo orando que todo saliera bien. Toda la iglesia estuvo orando, y de cualquier forma ya estamos viendo contratiempos». Al salir el siguiente vuelo, no quedaban asientos más que en primera clase. La aerolínea les dio asientos a los dos hombres en primera fila de la primera clase. Con bastante lugar y estaban contentos por ello. Pero cuando iba a mitad del vuelo, el avión comenzó a descender y ahora se dirigían a tierra a toda velocidad. Los pasajeros comenzaron a gritar conforme los asistentes de vuelo hacían todo por ayudarles a que no entraran en un pánico general. Todos pensaban que su muerte era inminente. Los jóvenes adelante tuvieron la sagacidad de orar. Dios, fue malo que perdiéramos nuestro vuelo pero ahora estamos aquí a punto de estrellarnos. No lo entendemos, señor, pero usa de alguna manera nuestra vida. En ese instante escucharon ruidos como de un pleito que salía de la cabina, se miraron el uno al otro y dijeron Bueno, no tenemos nada que perder. Veamos lo que está sucediendo. Un asistente de vuelo les abrió la puerta y allí estaba un hombre enloquecido, un hombre alto, con más de dos metros de altura atacando a los dos pilotos queriendo tomar el control del avión. Los dos pilotos no eran altos y estaban tratando de detener desesperadamente al enloquecido, pero no podían. Cuando vieron lo que estaba pasando, estos dos jugadores de baloncesto tumbaron al hombre y lo sacaron de la cabina. Para cuando lograron dominar al loco, el avión había caído de 30.000 pies a menos de 4.000. Si los pilotos no hubieran logrado retomar control del avión, se si hubieran estrellado en unos cuantos segundos más, matando a todos los pasajeros y quizá hasta personas en tierra. A veces, Dios le pone en situaciones incómodas para que pueda ayudar a otras personas. Él demoró a esos dos jóvenes intencionalmente, hizo que se sentaran en primera clase, en la primera fila, para que desde esa posición pudieran ayudar a todo el avión. Dios sabe lo que está haciendo. Él puede ver todo el panorama, puede ver el futuro y hoy le tiene precisamente donde lo quiere. Deje de cuestionar y comience a confiar. Tenga la certeza de que Dios está en control y quiere lo mejor para usted. Él está guiando sus pasos. Su responsabilidad es decidir estar contento a pesar de lo que venga. En su trabajo puede haber alguien que le molesta e irrita. Y puede estar pensando, Dios, yo no debería tener que soportar esto. No lo entiendo. ¿Por qué no sacas a esta persona de mi vida? Pero, ¿nunca ha considerado que Dios quiere tenerle ahí para ayudar a hacer algo en la vida de esa persona? Quizá usted es exactamente lo que aquella persona necesita. Quizá Dios está esperando que usted sea una influencia positiva. Que hable una palabra de ánimo. Que deje que su luz brille para que él pueda cambiar el corazón de aquella persona. Escoja estar feliz. Escoja tener una buena actitud. Recuerde que estar contento es una decisión que usted tiene que tomar. Y aun cuando no lo entienda, sepa que Dios está haciendo una obra en y a través de usted. Decida que desde ahora en adelante Usted florecerá donde esté plantado Y disfrutará de cada día de su vida Esto ha sido parte del libro Su mejor vida ahora De Joel Austin. Si te gustó Haz clic en me gusta Compártelo Y no olvides suscribirte También escribe en los comentarios Es mi decisión